esta semana, la entrega de Mica Sánchez. Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, con apetito, como te decía recién, como les avisaba. Pero verdaderamente, no sé si la temática es para que yo le inque el diente, Mica. ¿Vos qué me decís? Y yo diría que no le nada y primero nos fijemos bien. <risa> vamos, sí, sí, sí. vamos viendo primero. Bueno, ¿y cuál es la temática de hoy, Mica? Vamos a hablar eh, de los agroquímicos o agrotóxicos, como quieran llamarle, pero que son lo mismo básicamente. Muy bien. Básicamente son lo mismo. Muchas personas este, creen que es una especialización técnica, eh, mejor llamar eh, agroquímicos a estos productos, pero entre nosotros, eh, Mica, sabemos sobradamente, incluso las personas que usan esas, esas palabras, saben sobradamente que estos eh, agroquímicos son tóxicos, son nocivos y son venenosos. Exactamente. Digamos que modificamos el lenguaje, así que tranquilamente le podemos decir agiotóxicos. Aunque algún, algún científico se le crispe la piel, y bueno, le tenemos que decir así porque somos el pueblo y podemos cambiarle el nombre si queremos, ¿por qué no? sí, Pero sí, está. sí, sobre todo si lo queremos discutir, si lo queremos hablar, si queremos informarnos. Este claro. estamos en, en total libertad para hablar de las distintas partes de aquel paquete tecnológico, como les gusta decir en el gremio. Claro. Sí, voy a empezar un poco diciendo, o preguntándonos qué es un agroquímico, ya que estamos hablando de esto. Bueno, según las leyes provinciales y las ordenanzas eh, promulgadas son agroquímicos, sustancias naturales o sintéticas eh, de uso agrícola que tienden bueno, a disminuir los efectos negativos de especies vegetales o animales sobre los cultivos así como bueno, aquellos susceptibles a incrementar la producción y los que por extensión se utilicen en el saneamiento ambiental. Los agroquímicos eh, vendrían a ser pesticidas, entre ellos insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematicidas. También, esto es muy importante decirlo, eh, incluyen eh, los fertilizantes sintéticos, eh, hormonas y otros agentes químicos de crecimiento que estos últimos no están en la mayoría de las ordenanzas municipales a, eh, o provinciales a nivel nacional. Están por fuera, digamos, pero también eh, son, son lo que llamamos agroquímicos. Eh, como para eh, hacer una historia corta sobre ellos, eh, bueno, mira, los sumerios... Hace 4.500 años eh, dejaron registro de que usaban insecticidas en forma de compuestos de azufre. Los chinos, eh, hace también 3.200, ponele, aproximadamente, eh, no, los registros están medios ahí viejos, <risa> utilizaban compuestos de mercurio y arsénico para controlar eh, los piojos en el cuerpo. Así que estos prim los primeros productos... Eh, Primero que fueron, bueno, de estas las antiguas civilizaciones eh, fueron entonces azufre, eh, bueno, la cal que conocemos, arsénico y fósforo. Eh, en el siglo XX el uso de los agroquímicos aumentó significativamente a partir, bueno, de la Segunda Guerra Mundial y se relacionó con cambios en los modelos de producción y, y de cultivos que permitió, bueno, duplicar la producción. No voy a decir eh, la producción de alimentos porque ya dije que eso no son alimentos. Los primeros plaguicidas utilizados eh, son los llamados organoclorados, que en realidad es el DDT muy conocidos y datan de la década del, del 40. En algunas películas antiguas, de hecho, aparecían como eh, unos polvos blancos que la gente tenía cerca y, bueno, naturalizándolos de a poquito, ¿no? En los últimos años han cobrado, bueno, mayor importancia aún por la aparición del mercado de las semillas transgénicas en los cultivos como, bueno, soja, maíz, algodón, entre, entre otros. Bueno, estos agroquímicos son peligrosos. Según la OMS, eh, la toxicidad de los plaguicidas, bueno, los, los productos químicos peligrosos como los plaguicidas se pueden clasificar según estudios científicos de sus efectos potenciales para la salud en eh, cancerígenos, neurotóxicos, o sea, que pueden dañar el cerebro, y teratógenos, que pueden dañar el feto. O sea, nada tranquilo. Nada, eh, tranquila, la, nada la, la suavecito, digamos. Sí, sí, sí. O sea que los agroquímicos no son inocuos, o sea, no, son in, no es que no son capaces de dañar. Por eso a nivel mundial hay regulaciones estrictas que, que deberían llevarse a cabo para su manipulación. Eh, para, para que esto suceda, nuestro país se administran supuestamente bajo un estricto uso de los BPA, que serían las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Se pregunta la gente, porque los ingenieros agrónomos se llenan la boca hablando de eso, pero bueno, ¿qué es lo que son? Bueno, según, según CASAFE, la Cámara de Sanidad y Agropecuaria y Fertilizante es la gestión responsable de fitosanitarios y tiene como objetivo lograr eh, el mejor uso responsable de los agroquímicos durante todo su ciclo de vida. O sea, desde el descubrimiento, desarrollo, ciclo comercial, eh, en el uso en el campo, hasta su eliminación por el uso de disposición final de envases. O sea, esto pasado a la realidad, son acciones creadas por la misma industria. Nos prometen un traje especial para cuidarnos de algo que no es dañino, supuestamente según sus palabras, pero si les preguntaba algún fumigador terrestre o aerofumigador, eh, no usan y no usaron jamás esos trajes, eh, y hasta se llevan las máquinas a su casa, les echan agua como si eso pudiese quitar ¿no? un poco de, de peligro. Casafe hasta ADA ha creado material didáctico para niños o sea, libros, Hay historietas, perdón, donde muestran a los mosquitos fumigadores como naves espaciales fantásticas con sus respectivos astronautas, literalmente vestidos con esos trajes no especiales, sino espaciales, eh, batallando contra monstruos que vendrían a ser los pobres insectos que están en su nicho natural y que hay que destruir a toda costa. Eh, digamos, esto, estas libre, eh, libretas o oh, historietas, digo, eh, fomentando la cultura dependiente claramente ya de chiquitas, ¿no?, Tenía a tu papá que estaba fumigando, tiene campo, eh, toma, te viene con el paquete tecnológico una, una, una tira, historieta para... una tira este de historietas. Pero sí, además sí, sí. Este, me, me estaba imaginando también que se empieza a instalar la posibilidad, imaginemos la niñez en la Argentina hoy por hoy, se empieza a instalar la imagen de una persona laburando. Sí, sí, sí, está laburando, no está haciendo nada malo la naturalización, por eso esto de la cultura dependiente de, de los insumos. ¿Cómo llegamos a, a esto? Bueno, gracias al monocultivo no voy a entrar tanto en detalle porque en la primera columna tierras creo que hablé de esto, pero claro. igual el sistema de producción bueno, agrícola es un sistema de producción agrícola que bueno, consiste en dedicar toda la tierra disponible al cultivo de una sola especie vegetal. Lo que es esto genera es que, bueno, de manera natural no hay una sola especie vegetal en tan vastas extensiones, o sea, según Altieri, eh, la, la conversión a paisajes homogéneos ligada a la expansión del monocultivo determina la pérdida de hábitats naturales y las especies asociadas a los mismos, obviamente. En Argentina, bueno, eh, Argentina es el primer país después de Estados Unidos en introducir la, la soja RR en el 96, hola Felipe Sola otra vez, eh, en, los próximos, bueno, en los próximos siguientes años, eh, bueno, Argentina entró en el en top 10 de países que más deforestaron y bueno, el aumento del uso de venenos eh, escaló a 1.400%, o sea, imagínate. Eh, los cultivos estos híbridos son enanos y débiles, por lo que se necesita maquinaria para poder cosecharlos o la pasión mecanicista del agronegocio. Y, eh, bueno, lo más importante de todo esto, y redondo, es que son estériles. O sea, vos tenés que comprar la semilla porque no, te va, no va a ser el ciclo natural de esa planta, porque es casi de plástico. Este sistema productivo se ha especializado en tecnologías de insumo. Hoy eh, los formados de las academias discuten cómo mezclar estos combos químicos para apalear la resistencia, o sea, las llamadas malezas, en vez de usar los conocimientos adquiridos en los primeros años de sus carreras, lo digo como persona que está en la Facultad de Agronomía, en la, que, en la que se pueden utilizar tecnologías de procesos, o sea, ciclos de cultivos asociados para poder batallar, entre comillas, contra estos pobres bichos que aparecen por ahí y plantas llamadas malezas. Eh, llamadas digamos, y, y llamadas reconocidas por, por muchos como malezas, sí. Este, ahí también ahí han instalado una cuña ahí, ¿no? Este, sistemáticamente hablamos de los usos o de las malezas, mira hasta en los como, patios de nuestras casas claro, como si fuese malo una planta una planta te viene a hacer un mal, por favor ¿cómo los encontramos en nuestro hogar? bueno eh, no sé si te acordás, si se acuerda la audiencia en el 2017 se difundió un informe sobre la presencia de residuos y agroquímicos en frutas y hortalizas del SENASA que es bueno, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Se armó un revuelo bárbaro porque, bueno, eh, salieron un par de datos ahí a la luz y, bueno, sal, eh, salieron como al cruce en los medios a decir que, bueno, que, que no representaba en realidad un peligro para la salud, que nos quedábamos tranquilos. Dale, sí. <risa> esto, sal, esto se dio a la luz porque, eh, o sea, a raíz de que en el 2014, unos años antes, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible realizó un informe sobre los plaguicidas en el territorio bonaerense, o sea, con información toxicológica, ecotoxicológica y, bueno, el comportamiento ambiental, dando como resultado que los altos niveles agroquímicos en frutas y verduras correspondían a la falta de control de las autoridades sanitarias, o sea que Senasa no estaba haciendo su trabajo, básicamente. Esta ONG requirió... Eh, que se informe los resultados obtenidos en los controles realizados durante cinco años en frutas, hortalizas, eh, verduras y bueno, maíz, hojas, girasol, trigo y arroz, eh, la periodicidad en que existían estos controles y los límites eh, máximos de residuos eh, por producto, o sea, medidas a implementar también frente a estos límites máximos de residuos. Eh, cuando son sobrepasados, o sea, ¿qué se hace cuando se encuentra que algo está, está intoxicado, digamos? El CENASA, entonces, a raíz de esto, eh, brindó información sobre los controles. Con un muestreo cada tres años que realizan, en un en el, por ejemplo, en el periodo 2011-2013, detectaron residuos de agroquímicos en un total del 42% de lo muestreado, digamos. Eh, Pero lo más gracioso es que no analizaron presencia de tres de los eh, pesticidas más utilizados, que son eh, glifosato, atracina y parquat. Ni tampoco valieron verduras de alto consumo, como pueden ser, no sé, la berenjena, la remolacha y, y el repollo, cosas que compraba la gente naturalmente. No analizaron, analizaron lo que les pintó, básicamente. Gracias a esto, Naturaleza Derecho, por suerte, tomó cartas en el asunto y presentó un recurso de amparo contra el Senasa en, en ese año 2017 intimando a que se brinde el acceso a la información eh, por la propia seguridad de la salud de la población, obviamente parado por las leyes de acceso libre a la información y el decreto eh, 1172 acceso a la información pública. Eh, tuvieron que romper el silencio oficial, digamos, el Senasa, y ahí, bueno, ah, en realidad era un porcentaje un poco más alto, o sea, que el 63% de los controles realizados entre el 2011 y 2013 se detectó la presencia de restos de agroquímicos, o sea, era un porcentaje más alto en realidad. Y que el 7% de esas muestras tomadas entre 2014 y eh, 2014, sí, 2016 tenían exceso de pesticidas, herbicidas y fungicidas, aunque este último, los fungicidas, eh, se cuestionó porque, la metodología porque ya que se hizo solo en, en frutos secos, kiwi y banana. O sea, agarraron lo que les pintó y lo analizaron. Pero además escondían, o sea, se escondían, o sea eh, si no entendí mal, Mica, perdón por la interrupción. Sí, sí, eh, sí. Escondían en parte los resultados a pesar de que la, el muestreo era totalmente antojadizo. Claro, exactamente. O sea, y después de esto se le volvió a solicitar más información. O sea, Todo el tiempo hay que empujar y empujar. Eh, y contestaron que, bueno, entre el 2013 y el 2016 existieron 8.000 controles positivos, pero no dieron datos de, de las cuántas muestras analizaron. O sea, tiraron datos random, digamos. Tomen, tomen información, hagan algo con eso, ustedes. Muy bueno, la verdad. Pero entre estos datos que, que arrojaron, voy a agarrar un ejemplo de, de una hortaliza muy consumida a nivel nacional, que es la selva. En las distintas muestras de seca que se hallaron, eh, se hallaron resto de 28 agroquímicos, 16 de los cuales no están autorizados para ese cultivo. Ah, bueno. Eh, cuando se, o sea, re bien, ¿no? Te dan información y cuando te la dan es como, ah, y yo me estuve tragando eso. Eh, digamos que cuando no están autorizados es lo que se conoce como desvío de uso, se aplica un veneno para un, un alimento que no tiene permiso también se detectaron tres sustancias prohibidas, el, el que ya nombré, el DDT, ese que desde los años 40 se sigue usando, y dos más. Eh, además, eh, que algunos de estos agroquímicos, de hecho, estaban por encima, por encima de los límites autorizados. Eh, algunos hasta 44 veces más del tope legal. Es muy alto. 44 los, veces 44 más. 44 veces más alto del tope legal. Entre los... Eh, Productos que se analizaron que tienen mayor cantidad y eh, está la naranja, la frutilla, la manzana, el apio, bueno, la cega, la lechuga, limón, espinaca, durazno y mandarina. Son todas cosas naturales que voy a decir, me las voy a comprar porque estoy comiendo re mal y tengo que darme algo sano. Vas voy a, a comer bebería, algo sano, sí, sí. Sí, sí, sí. sí y te, te intoxicas, ponele, te hacer un jugo de naranja. Vas a la... A la verdulería te compré una naranja, eh, la cantidad de agrotóxicos distintos que tiene son 34, y el, tienen el 62% de, de alta tasa de, canse, de, de cáncer, digamos, estos, estos productos. Bueno, re bien, cenazo haciendo su trabajo. Eh, a todo esto que yo lo nombré, ¿qué es el límite máximo de residuos que los que estudian? Es la mayor cantidad de resto de agroquímicos presente en los alimentos que el CENASA considera que son inocuos, o sea, siempre en base al CENASA, ¿no? <risa> o sea, Sie siempre en base a bien. algo que desconocemos, pero este, que de si alguna que manera confiar. le quiere poner una medida para que tengamos un, una, una manera de, de chequearlo, ponele, sí, hay que confiar, hay que confiar, bien. supuestamente. Y el método que se usa, bueno, se apela a una serie de profesionales independientes, encima, Se evalúan los estudios sobre agro, los agroquímicos y establecen las dosis sin efectos adversos observados. Esto se conoce como eh, las siglas NOAEL, que es el nivel fitosanitario de un producto que no produce daño. O sea, es como un parámetro. A partir de este parámetro se deriva el resto de los parámetros de toxicidades. En cualquier cosa, quiero decir, ¿no? Claro. En base a ello determinan la llamada ingesta diaria admisible, a partir de la cual se establecen finalmente los límites máximos de veneno que puede tener los productos. O sea, este este método es adecuado. Nos preguntamos, bueno, los límites máximos de residuos son para todas las personas por igual. Se analizan por, eh, para todas las personas por igual. Quiero decir. Por lo que no se toma en cuenta si es una persona adulta, si es un, un, un niño, o otras variables como pueden ser si tenés problemas de salud persistentes. Por otro lado, no se calcula la acumulación de sustancias en de, de, el organismo y el efecto sinérgico que esto conlleva. Es decir, la interacción que tienen estos agroquímicos cuando se juntan dentro del cuerpo. Como así tampoco lo hacen en las, eh, cuando lo, lo arrojan en las plantas, ¿no? Apareció este bicho. Ah, bueno, voy a combinar estos dos como si fuesen jugos de de Tang, que son casi parecidos igual, eh, así, pero dentro del cuerpo, digamos. La contestación de Xenaza esto fue que fue bastante clara, digamos, o sea, que la evaluación de sinergia o efectos acumulativos de residuos no es formalmente real, eh, realizada, digamos, no la analizan, como, ah, bueno, no, es algo random que vamos a dejar a otra persona, de hecho... Dijeron esto, la Unión Europea lo está analizando, vamos a esperar que la Unión Europea nos diga qué tenemos que hacer. A ver cómo Por hicieron que... ellos el estudio para tratar de imitarlo y de, este, de decir la, la, las mismas cosas, pero más suavizadas incluso, ¿no? Parece que fuera siempre un redondeo en favor del paquete agrotecnológico que se ha impuesto hace rato en nuestras tierras, Mica. La verdad es que eh, no hay que ser un Sherlock Holmes para darse cuenta de que toda esta parafernalia, las, no vamos a decir las autoridades del INTA, pero el mismo instituto este, parece que a la hora de cumplir esa tarea de la que estabas hablando, solo está cubriéndole la espalda a los responsables del de impulso comercial de estas prácticas. Es lamentable, sí, ¿no? Es lamentable. Además, qué sé yo, eh, est estamos comiendo cosas que el Estado considera seguro, pero que no lo evalúa. Eh, después se pudo realizar un informe eh, en el Centro de Estudios de sobre Tecnologías ap Apropiadas para la red de acciones de plaguicidas y sus alternativas en América Latina para tratar de, de dejar de usar, básicamente. Eh, constataron que bueno, en nuestro país se utilizan 107 plaguicidas que están prohibidos en el mundo y que estos son considerados eh, altamente peligrosos. digamos. El, las siglas son PAP, que sería, según la FAO incluye plaguicidas vinculados con una alta incidencia de efectos negativos graves o irreversibles en la salud humana y el medio ambiente. Eh, esos, le voy a dar un par esos de que están prohibidos en, el, en otros lados del mundo, pero además a la lista hay que agregarles los que están permitidos. Sí, encima. Bueno. Y a que, la pasada. que están permitidos, que son peligrosos, o sea, eh, sí, sí, sí, son peligrosos, sí. altamente peligrosos. Se llaman así, eh, PAP, eh, plaguicidas altamente peligrosos. Eh, ejemplos, bueno, la mayoría de estos PAP que están eh, prohibidos y, y, y los que no también. <ríe> Eh, pero nombro los que están prohibidos porque no, nada, como que en Argentina no le damos, le damos cabida a cosas que sí y a cosas que no cuando no, nos conviene claramente. ¿no? Eh, la mayor utilización es en la fruticultura y en la horticultura, o sea, la exposición de, lo, de quienes producen y, y, y de quienes comemos básicamente. Eh, también se usan para controlar parásitos en las mascotas, eh, el control de hierbas y parques, hace, eh, ceras y, y rutas, o sea, el glifosato, ya lo conocemos. Eh, control de vectores de enfermedades en desinfecciones e instalaciones en las instituciones públicas, las hipermetrinas, o sea, control de insectos en casas particulares también, eh, también se usa para preservar madera, esto es muy conocido en los postes sí, eh, sí, sí. que se utilizan en las rutas. Y para matar piojos eh, en niños. O sea, es lo mismo. Se usa la cipermetría hace todo eso, por ejemplo. Oh, hace todo eso junto. En, en distintas diluciones, digamos. Sí, sí, se lo damos a los nenes para, ah, tiene piojitos, vamos a envenenarlo. Bueno. Mira qué <risa> lindo. Le... Y saber también, ¿no? Porque no nos informan. Entre estos plaguicidas fuertemente dañinos que fueron prohibidos en otras regiones del mundo, bueno, están los que yo nombré Atracina, eh, Paracuat y. Y glifosato, ponele los primeros dos se pueden encontrar eh, por litro mil pesos en Mercado Libre, y el glifosato dos mil pesos el medio litro. Tranqui, así en Mercado Libre, toma, te lo vendo, podés ir a cualquier lado a comprarlo, igual, o sea. ojo, lo encontrás en todos <risa> lados, ¿no? ¿Por qué? Concluyendo, porque en Argentina no existen leyes que regulen la compra-venta de estos productos peligroso, simplemente se atienen a que cada provincia regule su distribución compra-venta y almacenamiento de envases. Y almacenamiento ahí... de envases, hasta ahí llegan la, las leyes existentes en la Argentina, entonces Mica no hay ningún tipo de regulación serio, verdaderamente alarmante, pero inclusive podríamos decir que ya es tarde y que seguramente los hospitales de la Argentina desde hace muchos años están recibiéndonos una vez que ya recibimos suficiente cantidad de veneno de estas prácticas que se expanden día a día detrás de los incendios y de la voracidad del capitalismo. Mica, la verdad es que no hay minutos que nos alcancen porque apenas bordeamos esta temática tan interesante y que tiene una arista a la que no llegamos, que son las posibilidades de llevar adelante una producción de alimentos de manera saludable y agroecológica, que no quiere decir que no se usen pesticidas, O, o como se llamen, sino que este, justamente hay elementos que están en la naturaleza que se pueden usar y que son mucho más saludables para la producción de nuestros alimentos. Mica, eh, en vos... la próxima columna voy a abordar eso que me nombraste, porque como dijiste, no nos va a alcanzar la vida para ir a enjuiciar a todas las empresas que nos están matando hace años. Buenísimo. Que, eh, en una próxima columna invito a la gente el jueves que viene, voy a hablar un poco de lo que ya se está llevando adelante acá mismo en la provincia también, que es muy importante decir. Muy bien, muy bien. Sí, en la provincia explotó este año la temática de los, de los bidones, de los agroquímicos y de los agrotóxicos. Mica, gracias y hasta la semana que viene. La semana que viene, otra vez con apetito, con los cubiertos así, incrustados en la mesa. Gracias, Mica. No, gracias a usted, por favor. Hasta pronto. Nuestra columnista sobre salud medioambiental. Y bueno, la verdad es que es uno de los temas que verdaderamente genera pasión.